Hablar un ratito con Miki Fiol, porque estuvo cumpliendo nada más y nada menos que 17 años de aguante el desayunador comunitario de Villa Germinal. Hola Miki, ¿cómo estás? Muy buenas siestas, ¿cómo va todo? Muy bien, re bien, bien. la verdad. Es, es como un poco el que el día después, ¿no? Ese donde sí. después de todo el trabajo arduo de organización y demás, bueno, ya pasó. Y queríamos sí. charlar un poco con vos respecto de bien. cómo lo vivieron, cómo salieron las cosas. Contanos un poquito. Bueno, eh, la verdad que salió muy lindo, que este en realidad siempre sale lindo, porque uh -huh. es como es un día de festejo, ¿viste? no claro. nos permitimos que estar mal. Que diferente, claro. Sí, sí, sí. sí. sí. Y, pero salió bueno porque elegimos, viste si hay algo que nos caracteriza, es que no sabemos exactamente qué día empezó el desayunador. Uh -huh. Sabemos que es un sábado de agosto del 2002, pero eh, no nos ponemos de acuerdo qué día es. Así que este año... Con esa ventaja nos permitimos elegir el último claro. sábado de agosto uh -huh. y nos tocó un día espectacular. Este. Tremendo, eh, estuvo buenísimo. Sí, sí, muy, sí, bueno. sí muy bueno. Con solcito, bueno. nada de viento, no, una, una maravilla. Exactamente. Sí, sí, sí, soñado, realmente. Uh -huh. eh, y bien porque arrancamos eh, desde las 11 de la mañana, el mediodía, con una, unos choris, unas hamburguesas que nos donó un, un camisero ahí del barrio, el gallego, y después... Eh, Nos eh, abocamos a hacer juegos, eh, la, las chicas, las mamás habían preparado juegos ahí para los chicos, entonces mientras estaban los choris había distintos juegos de, de, de, de la harina con el caramelo y las sí. carreras de embolsado y todas uh -huh. esas cosas. Bien. Y bueno, así que después comimos y eh, eh, llegaron, llegaron un pelotero, un, un toro, eh, un metegol y seguimos con los juegos y así fue transcurriendo la tarde. Ajá. Uh -huh. Y bueno, después a, a eso de, de, de las 5 cantamos el feliz cumpleaños, comimos torta, brindamos, todo. nos saludamos <risa> y después empezaron las bandas a llegar con Juan y Mauri, uh -huh. la, bueno, eh, los hermanos catalán, uh -huh. la escuela de tambores que nos dieron una mano relinda para para sostener la peña hasta las 10 y media, 11, que se terminó todo. Bien, bueno, un día de festejo porque, porque es el sostenimiento de un lugar de encuentro Eh, y 17 años es un montón de tiempo para un desayunador comunitario, sea el que sea, en este caso uh -huh. en Villa Germinal. Uh -huh. Y a lo largo de estos 17 años han pasado tantas cosas, ¿no, Miki? Eh, cuando ustedes arrancaron, estábamos por allá por el año 2002 y se nos viene a la mente la represión de Puente Pueyrredón, ¿no? Con la muerte de Costec por ejemplo por ejemplo. Por ejemplo, uh -huh. digamos, fue... Terrible, aquello del 2002 cuando ya había veníamos cinco presidentes veníamos bueno con, sí. con dualde como gobierno y esa represión eh, de la gente que estaba pidiendo por comida eh, armando esa represión digamos fue todo orquestado todo programado y, y bueno eso como que nos golpeó y, y el grupo que veníamos en aquel momento militantes de distintos lugares que nos veníamos juntando en malabares este medio como que eh, después de tanto análisis, tantas cosas que nos pasaron, a ver en qué podemos transformar todo el análisis, la bronca, sí. la gana. Y bueno, y surgió la propuesta del del barrio, que después se llamó desayunador, o uh -huh. sí, había algunas experiencias en esa época, pero bueno, nosotros elegimos Germinal, y enseguida empezó a marchar, y bueno, eh, pasamos años dificilísimos, ese 2002, 2003, enseguida la propuesta que era en en un inicio, era dar uh -huh. la leche, ¿no? Claro. Y, sí, la primera, se, digamos. Se llenó, verdad. se llenó claro. de piba y de piba, con distintas necesidades, pero se llenó. Uh -huh. Y bueno, y eso nos dio eh, ganas, impulso para para seguir y para agregarle cosas, porque sabemos que sabíamos y sabemos que que es una parte de la cuestión, claro. de la comida, digamos. Uh -huh. Pero la otra parte también es la cuestión educativa, la cuestión cultural, la cuestión de oportunidades, de igualdad. Eh, así que bueno, le fuimos sumando... Eh, improvisando muchas veces uh -huh. con aciertos y con errores pero eh, fuimos sosteniendo y, y, y bueno, y a pesar de, de, de que nosotros siempre decimos hubo años que, que uno podía darse cuenta que las cosas estaban mejor y que estaban eh, posiblemente más aliviadas para la familia de los barrios y con más posibilidades y eso bueno, nosotros seguimos con nuestra forma de funcionamiento porque eh, teníamos la la, la idea de de las asambleas la asamblea del 2001, la horizontalidad, uh -huh. entonces esos valores que nosotros bueno no, no, no, nos gustan nos representan los sentimos como propios los llevamos adelante y bueno ya te digo a pesar de la bonanza y de de, de las mejores condiciones, eh, la propuesta ha sigue funcionando y, y de a poco se fueron incorporando papás y mamás del barrio y. Bueno, hoy son mayoría en la organización, claro, no toda la gente claro. del barrio. que Es la gente del barrio, que eso es lo importante, ¿no? Que, sí. digamos, se logró una identidad eh, propia del barrio con la gente del barrio, ¿no sí. es cierto? Aunque ustedes podrían llegar a haber venido de otros lugares de, de la ciudad, este lograr que la propia gente del barrio participe activamente, entiendo que es como un logro, ¿no? Articular de esa manera. Eh, sí, sí, sí. Tal cual el, el primer tiempo eran como medio reacios a participar sí, y después de a poco se fueron acercando. Uh -huh. y, y nada, uno a veces no, no tenés algo preparado, un discurso, pero sí teníamos la idea de, de, de la práctica, de, claro. de, de lo que queríamos. digamos uh -huh. Si nosotros queremos que la gente del barrio, hoy los compañeros y compañeras participen, eh, lo teníamos que hacer parte claro. eh, y ponerlo en el mismo plano de igualdad de aquellos que... Eh, Arrancamos con el espacio y que lo estamos sosteniendo. Y hoy es así, eh, claro. entre todo y todas tomamos las decisiones. Y hoy una, una asamblea una ahora en un rato. Decisiones, claro, a las eh, ahora tiene una una asamblea pues están reuniendo los miércoles, ¿no? Siempre ahí, pues eh, en, en realidad miércoles? hay eh, eh, por un lado está el, el la, la asamblea del desayunador, sí, que es los lunes a las está. 6 de la tarde, que ahí donde hablamos de del espacio, del sostenimiento, mm. de las actividades, qué sé yo, y y Más general, y después el miércoles nos reunimos con el bachillerato. Perfecto, ¿qué es eso que quería que nos contaras? Que están en el armado de un bachillerato popular. Exactamente. Bien, contanos. Ahí vamos, ahí vamos. muy entusiasmados, uh -huh. entusiasmadas. Porque eh, a principio de año, charlando uh, con algunos compañeros, con una compañera que se había sumado hace poco al, al espacio y, y contando experiencias de otros lugares, nos entusiasmamos. Y, y bueno... Al principio con algunas reuniones informales, ya después, viéndonos superados por lo que podría ser la propuesta, eh, invitamos abiertamente a gente a participar, siempre uh -huh. con las características claro. que más o menos nosotros tenemos dentro del desayunador, ¿no? La, la horizontalidad, la uh -huh. cuestión más de, del palo freiriano, digamos, de, uh -huh. de enseñamos pero también aprendemos, y es ida vuelta. Y bueno, se llenó de gente la propuesta, y hoy somos un montón en el bachillerato, un montón de gente que tiene muchas ideas y eh, mucha claridad y bueno, nos está ayudando, o estamos formando un grupo, el grupo del bachillerato y nada, ya tenemos dentro de poco una primera actividad el sábado que viene y como ejes que atraviesan el bachillerato, con la idea es una terminalidad educativa para los adultos y adultas del barrio, eh, con un título incluso, porque los compañeros y las compañeras quieren tener un título, así que tenemos que hacer las cuestiones legales, ministerio, etcétera, uh -huh. pero por otro lado es una currícula común y atravesadas por ejes y por cuestiones que nosotros nos parecen interesantes que marcan un poco la historia del desayunador y de nuestras luchas y nuestros ideales, digamos, ¿no? Uh -huh. La horizontalidad, la autogestión, la cuestión de género, el cooperativismo, eh, obviamente la niñez y adolescencia, ESI, la educación uh -huh. sexual que es tan importante, uh -huh. o todas esas cuestiones meterlas ahí adentro y mezclarlas con materias como lengua y matemática y cuestiones eh, y materias más comunes, digamos, y, y bueno, darle la, la impronta al lugar, digamos, y al bachillerato. Bien. y Así que en esa construcción estamos. ¿Y quiénes van a poder asistir como alumnes de, del bachillerato? ¿Gente exclusivamente del barrio? Eh, no, no. Eh, o sea, eh, eh, nos estamos abocando a hacer una encuesta en, en, en Villa Germinal y uh -huh. en los barrios ahí de alrededor, Bien. pero es abierto claro. a, a, a toda la gente que quiera participar. Uh -huh. Así bien. que no, no se circunscribe a, a Villa Germinal, sino va a ser abierto. Lo estamos bien. haciendo en Germinal como para poder eh, eh, hablar con la gente, que nos comente y ver uh -huh. cómo le podemos dar también participación a la gente que estamos encuestando, digamos, en el armado del bachillerato. Así que uh -huh. también invitamos a la gente a participar bien los miércoles. Los miércoles a las 18 en Italia y Chaplin. Correcto. Bien, correcto. ahí son las reuniones para ver cómo se lleva adelante este bachillerato. Ahí va, ahí va, ya hemos avanzado un montón uh -huh. y, y bueno, estamos resolviendo la cuestión de personalidad jurídica, que claro. tenemos, no la tenemos vigente, bueno, después empezaremos con el armado de la currícula en sí, uh -huh. tenemos laburo para rato, y sí es, pero hay es, mucho entusiasmo, es, es, eso es lo bueno. Es un gran trabajo, es un tremendo trabajo, este... Pero bueno, cu cuentan con, con la cantidad de manos suficientes, Miki, hace falta más docentes o, o personas que que puedan no solamente ya como asistentes, sino para impartir o para organizar, hace falta más gente, ¿cómo cómo lo ves al tema? Porque después hay que sostenerlo no, en el tiempo, sí. digo, ¿no? A todo esto. Sí, yo creo que vamos a necesitar porque después cada cada área, cada uh -huh. de, de, de, de conocimiento, digamos, va a tener un lugar la la gente de historia le meterá uh -huh. más a historia la gente de letras a la cuestión más de lengua uh -huh. los que venimos más del palo de los recursos naturales ingeniero agrónomo estamos con el tema de la agroecología bien. y la producción de de, de, de, de, de alimentos sanos uh -huh. entonces la, las chicas de género también bueno entonces eh, siempre estamos necesitando gente bien por eso que se acerquen digamos porque claro, vaya eh, necesitamos gentes y cabezas y manos. Claro, claro, sí, sí. Eh, los miércoles a las 18 en Italia y, y ¿Cómo va la construcción, los ladrillos y todo eso, la parte física del lugar? ¿Cómo mm, va? Esta. Sí, va. Ahora, gracias a, a, al bono eh, solidario que, que sacamos, que lo sorteamos el otro día en el cumpleaños, se vendieron más de 300 bonos, así que es una buena cantidad de plata que hemos juntado. Mm. Por eso agradecerle a la gente, agradecerle a ustedes que nos hicieron una publica mm. en, en la radio muy linda, mm. y que nos dio manija para la venta del bono, y se vendieron un montón de bonos, más de lo que creíamos, mm. y ahí juntamos una platita, y <risa> vamos a tener que ir a comprar las chapas antes de que pegue un el dólar un salto claro, más, y sí. Sí, sí, viste, estamos con eso, un bajón, pero sí, es hay que apurarse, un, el pulso de estos tiempos, viste? Fue, qué bárbaro, ¿no? Eh, Estás pensando, Uy, hicimos un montón de plata, sí, pero pero apurate, porque, pero apurate, porque, no, porque no, claro, <risa> lo que vale hoy no lo vale mañana, buenas las chapas claro, sí, sí sí totalmente y pensaba mickey esto arrancó en el en el 2001 2002 con este estallido del país una crisis tremenda y los encuentra 17 años después en una situación de crisis tremenda también sí mm. sí eh, tremenda y eh, yo no sé si es por la edad no Uf. sé qué decirte pero la veo yzá Peor que aquella, que no sabemos por qué esto no no terminó antes. Y, y le veo un final muy largo uh -huh. de acá a diciembre, ¿viste? Uh -huh. Entonces, eh, es como aquella, pero puede ser peor que aquella en estos cuatro meses. Por uh -huh. todo lo que uno, el día a día, eh, abre la bolsa <ríe> y no sabemos qué va con uh -huh. qué humor se van a levantar los mercados, uh -huh. y es reloj re porque te lo cuentan así, sí. y, y pero nosotros vemos la realidad eh, claro. en el barrio, eh, uh -huh. con los compañeros que no son compañeros de cómo la están pasando, y no se aguanta más esta situación, claro. eh, y la vemos muy difícil. A lo mejor habría que acelerar uh -huh. un traspaso de mando ya este lo antes posible, porque ¿cuántos miles de millones de dólares nos ahorramos?, uh -huh. Eh, porque al ritmo que vamos va a quedar el Banco Central vacío, no sé. Eh, bueno, ahora van a poner un cepo, supuestamente, sí. pero eh, nada, te, te asusta. Y cada mañana es una corrida cambiaria y los precios que, que se van, se dispara el precio del pan, de la carne, de la leche, de todo, y es angustiante realmente. Claro que sí. Eh, me, me hiciste acordar cuando dijiste lo del cepo, este un... un, un... Un, este un dibujo que vi hace un rato sí, se puede de viste oh, no. <risa> Digo, siempre siempre a, a, ante todo no perder el humor no, eh, no Aunque no. nos encuentre digamos este terriblemente mal pero por lo menos este eso de, de ponerle pilas y de ponerle humor a, a todo lo que vamos viviendo Ni hablar eh, mickey ¿qué... es la resiliencia sí, el humor digamos claro. te, te permite uh -huh. resistir y si y... Y bueno, no. y salir para adelante. ¿no? Claro. Bueno, convencí desde acá en Kermés, por eso le pusimos la nariz de payaso a nuestro micrófono Y este, como para reivindicar la función que cumple el, el amor y el este y el humor en tiempos tan complejos como este. Eh, Miki, para la gente que quiera sumarse a todo esto, los miércoles a las 18 horas en Italia y Chaplin, en el Armado del Bachillerato Popular, por supuesto que siguen recibiendo y se nutren de las donaciones y de la solidaridad sí. de la gente para el funcionamiento en términos generales, ¿no? Para sí, conseguir sí, la sí. leche, lo que haga falta. sí, sí. sí. Bien. Sí, sí, porque eh, gran parte estos días de festejo hemos recibido un montón de gente de uh -huh. de, de, de pues de apoyo material y de apoyo moral digamos claro, claro, de que el, estamos el abrazo, repletos estar, de, de claro, todo en ese sentido, bien, eh bien. pero eh ni hablar que sí hay momentos que faltan cosas por eso recibimos uh -huh. donaciones. Y le decimos a la gente que se acerque los sábados a la mañana también, si quieren bien. conocer el espacio y charlar un rato. Uh -huh. y, y bueno, y ver de qué manera pueden colaborar. Y siempre las cuestiones básicas a lo que hace alimentos y, y cuestión de, de, de merienda y desayuno uh -huh. y, y almuerzo, siempre recibimos. Claro. Y nos viene recontra bien. Bien. Eh, así que en Italia y Chaplin estamos los sábados a la mañana, si se quieren acercar. Perfecto. Y, bien. y charlamos. Bueno, a través bueno, gracias, tuyo te, le mandamos un beso a toda la gente que está en esta tarea desde hace tanta cantidad de tiempo. ¿Vos te imaginabas, mickey que la vida se te iba a transformar hace 17 años de semejante manera? Porque esto también ha sido una decisión desde lo personal, ¿no? Vos tenés tus otras ocupaciones. ¿Qué otras cosas haces vos? Yo soy empleado de la provincia, SATAC. Uh -huh. Uh -huh. Trabajo en el área de salud, y de salud mental, y... Y bueno, después tengo algunas cuestiones, eh, algunos emprendimientos personales, de, de horticultura, un invernaderito, alguna de producción, mi compañía uh -huh. también trabaja. Y estamos juntos en esto desde desde que se inició. Uh -huh. eh, claro. Y la verdad que eh, uno tenía ganas de, de, de ponerle pilas a algo, digamos que sea militancia social, digamos. Eh, en aquel tiempo bueno, veníamos de los centros de estudiantes, de la universidad, pero entendíamos que... el la militancia se practicaba en el lugares donde más se necesitaba, digamos, en los barrios. Era una de ellas. Entonces, eh no sabía que iba a seguir tanto tiempo, pero sí. no me lo planteo sin uh -huh. ir un sábado a la mañana al desayunador uh -huh. ya a, a, a vida. A mi vida. vida. Nos podríamos dejar de de, de porque por ahí algunos bueno, sí que somos un poco egoístas, que ya después de siete años podríamos dejar que la gente este es del barrio haga su experiencia propia, qué sé yo, pero Eh, yo no sé qué haría si no voy a... claro también por vos me tienen, que, vos, ¿no? me tienen ¿No? que aceptar claro por favor claro sí, sí, sí no es, es por ellos y es por vos por esta retroalimentación de la que hablabas no es así, del es dar y del, re, del recibir de el enseñar del aprender este, cual, de, la, de la construcción de una comunidad de la que sos parte sin lugar a dudas es así, bueno es así. un abrazo Hola. para vos y a través tuyo para todo el desayunador de Villa germinal para toda esa barriada este y que sigan adelante con todas estas maravillosas propuestas que llevan de, desde hace tanto tiempo y, y que sea mucha la solidaridad que reciban. Abrazo, bueno, Mickey Bueno, gracias, Vero, a vos, gracias a la radio por el aguante desde de, de siempre y gracias a toda la gente por el apoyo, a todos bueno, y todas. Un abrazo hasta la vez. próxima. Bye. Chau, chau. Miki Fiol, conversando con nosotras eh, a partir de esto.